y música, Manu Gómez, ¿cómo cerrás? Eh, cerramos con con esta idea que veníamos, que venimos trabajando ¿no? eh, 500 años de historia de colonia, que aún sigue vigente eh, no, no hacen no hacen una rompedura de, de resistencia la resistencia se encuentra en nosotros en cada parte de toda nuestra latinoamericana. Gracias, Manu Gómez, querido. Buen Gracias. fin de semana, amigo. Igualmente, igualmente para toda la gráfica. Un Nada lujazo, ¿eh? Gráfica. Manu Gómez junto a Agustín Montenegro, La Tranquera, ¿eh? que ya es La Tranquera Literaria. Abrazo grande también para Zenén, Carlos Aira Fernández, ¿eh? que escucha a Manu Rivas. Vamos cerrando. Vamos cerrando, déjame dar cuenta de los mensajes porque hubo muchos y no tuvimos tiempo de leer leerlos. Al 11.50.12.35.89 se comunicó Corina, muy temprano, dice gracias por el camdombe. Esa. Me recuerda a las llamadas del paisito, estoy bailando para comenzar la mañana, muchas gracias. Bueno, por nada, Corina, un gusto, la verdad que un gustazo. Y después, eh, tiempo después no, nos escribe, por favor en las posibles fuentes para indagar el tema 11 de septiembre de las Torres Gemelas? Gracias. Ahora lo vamos a estar... Eh, picamos ¿siente? ahí, picamos. Me ¿Eh? parece sí. que eso, y Rayid hablando de la banca Rothschild. Ah, fuerte, ¿eh? Hoy rankeamos, hoy A ver, rankeamos, recordemos mira. que la banca Rothschild y el Poder Financiero Internacional, muy lindo ayer en desde el barrio, lo explicaban, juegan con BIDEN. Por eso cuando vos tenés acá tanto progre que milita por los demócratas, vos decís, pero escúchame, ¿por qué no te vas a vivir a Estados Unidos y votás allá? Pero bueno, siga, siga, Manu. Reforma judicial ya nos dice el querido Gabriel Roja, también conocido como el hombre lobo. Epa. Hay que rajar a Bruglia e Irursun ya, me dice y me pone PVT, PVT, PVT. Tendrían que ir con Bonadio, ¿o no? Se, se puso picante. Este le pregunté por supuesto si le gustaron los candombe me dice, "Y movió la mañana el uruguayo de nacimiento. Estuve viendo la historia de los negros en Argentina", me dice, "Muestra que fueron cómo fueron." Como raza y como fueron invisibilizados uno de los pocos que pudieron romper el cerco fue Oscar Alemán, me comenta el querido Lobo Roja. También se conoce se comunica el doctor Natalio Perinetti. Opa. no dice Lucas, botón rojo y rifle sanitario para todos los bebedores de cerveza que rompen la cuarentena. Che, tan picante lo suficientemente, quiero decirlo. Tan decir peligroso, no. eh, la verdad que... El gallego también. Eh, nombrando Haití tiene algo de jacobino todo esto, ¿no? Algo de... ¿Cómo se llamaba el movimiento haitiano o el presidente haitiano, primer presidente? Petion. Petion. Petion. Algo algo Petion, ¿no? Díaz en <ríe> Y dice, punto de partida debe comenzar la campaña para mover la capital... Eh, de la de la Cava Dice el doctor Na, Natalio Perinetti eh, Bueno, Hugo Lobo también se comunica Hice hermosa la música santafesina Abrazo Manu, abrazo grande Y bueno, nos quedan algunos afuera Pero hasta aquí llegó lo nuestro compañero. Muy bien, gente, se quedan con la opción compañera Buen fin de semana, vamos a ver qué pasa Con el Radio Teatro La Compañía ¿Se hará o no se hará, no? ¿Qué, ¿Para ay, dónde estar caminando? La semana que viene Son seis semanas de Radio Teatro Que se ha hecho un gran lanzamiento nacional este lunes así que bueno un abrazo grande también para capilla del monte y para todas las radios del foro argentino de radios comunitarias que tiene ya 25 años buen fin de semana manu buen fin de compañero invito para mañana a 10 de la noche a escuchar Rimas Rebelde ¿eh? en esta casa un abrazo por eso ya no te buscaré no tiene caso ya no perfeito para separarte de mi a lo mejor ese no fue el problema a lo mejor tu nunca me quisiste a lo mejor buscabas un pretexto para irte a lo mejor tus besos eran falsos y en mi buscabas el placer de un rato por eso ya no radiográfica radiográfica FM 89.3 radiográfica en movimiento Noticias Política Máximo Kirchner recordó que nadie habló de constitucionalidad cuando Macri amplió los recursos de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos defendió la decisión del presidente de reducir en un punto la coparticipación de la ciudad. El legislador se refirió al decreto que emitió la gestión de Macri en 2016, que amplió los recursos de la ciudad más rica de la Argentina en detrimento del resto de las provincias, y recordó que la ampliación era tan grosera que tuvieron que bajarla un poco. internacional Extinguieron un gran incendio en el puerto de Beirut que destruyó ayuda humanitaria. El siniestro avivó el doloroso trauma de la explosión que sacudió el puerto de la capital del Líbano a principios del mes de agosto. El fuego se originó en un almacén del Comité Internacional de la Cruz Roja con importantes reservas de comida y ayuda e incluyendo miles de paquetes de alimentos y medio millón de litros de aceite. Según informaciones preliminares del gobierno, unos trabajadores estaban utilizando una sierra eléctrica y las chispas provocaron el inicio del incendio. Deportes. Tras su regreso, Maravilla Martínez ya tiene fecha para su segundo combate. El Pugil bonaerense, excampeón mundial Super Welter y Mediano, combatirá el próximo 5 de diciembre ante un rival que no se conoce, aunque indican que podría ser el actual monarca europeo, Mateo siñani Esta será la segunda pelea de Maravilla, tras reaparecer el 21 de agosto pasado, luego de cinco años de inactividad, cuando venció por knockout técnico en siete rounds al español José Miguel Fandiño.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 buscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277 Villa Devoto Díaz Vélez 3761 Almagro y Valet 1724 Luis Guillón Esteban Echeverría Almacén UTT Desde nuestros estudios por las redes desde casa seguimos reduciendo distancias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 Último día de la semana, bienvenidos, bienvenidas, 10 de la mañana, 10 minutos, 17 grados 8, hermoso día nuevamente aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que mucha información para este viernes, para una jornada eh, de política sensible uh -huh. en la República Argentina. ¿Cómo anda, Vitar? Buen día, ¿cómo está? Muy bien. Parece que se vienen todos días muy lindos, ¿eh? Fin de sí. semana y semana que viene van se a ser todos días, días, días soleados, de primavera. Sí, ya estamos en eh, rumbo a la primavera. Eh, crónica, diría, faltan 10 días para la primavera. Uh -huh. Nada más... No, yo haciendo la cuenta regresiva para el próximo invierno, Crónica, eh, más también, o menos. También, también. Máxima de 20 para el día de hoy, mínima de 13 grados. Para mañana sábado, máxima de 18. El domingo, máxima de 21. Así que eh, van a ser días Qué primaverales. Lindo días primaverales. Bueno, no sé si suma mucho porque dan ganas de salir un ratito a la plaza a claro. dar una vuelta y por ahí no conviene pero para quedarse un ratito en la, al lado de la ventana, del balcón a tomar sol viene bárbaro. Sí, terraza, balcón blancos blancos. patio, parque si tiene eh, o bueno, si tienen que salir a, a pasear vuelta la vuelta al perro la vuelta a la manzana eh, puede hacerlo. Así es, y a tomar un poquito ¿no? de sol. Uh -huh. Así es eh, vamos a estar charlando de lo que anunció ayer el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que va a ir hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación para eh, tratar de frenar esta decisión del gobierno nacional que, digamos, vuelve atrás con una decisión de Mauricio Macri de, girar, de sobregirar eh, coparticipación a la ciudad de Buenos Aires con la excusa de financiar el traspaso de la federal a la policía de la ciudad, que Kicillof lo había señalado en su momento, es eh, desmedida esa eh, ese giro Eran de coparticipación. Eran más recursos de los necesarios para uh -huh. el traspaso de la policía. Eh, y bueno, después se mantuvo claro. ese porcentaje de la coparticipación. Lo que hace Alberto Fernández básicamente es volver atrás con ese decreto de Mauricio Macri del año 2016. Uh -huh. Pero bueno, una jugada política de, de la reta eh, que también lo posiciona como un claro candidato claro él se está posicionando creo hace mucho no veíamos a la recta en ese en esa foto en esa foto con el atril y la conferencia de prensa y sus ministros detrás eh, una foto digamos institucional del gobierno porteño así que eh, veremos cómo sigue esto bueno porque también les pegaron donde más les tuve y bueno le, es esta decisión se lleva a unos 45 mil millones de pesos de anuales de las arcas bonaerenses, algo que obviamente 45.000 millones de pesos anuales que había girado Mauricio Macri, que había transformado en la coparticipación Mauricio Macri en 2016. Entonces es una medida que tiende a equiparar la desigualdad histórica en la coparticipación que desde hace varias décadas viene sufriendo la provincia de Buenos Aires. Recordemos que eh, en 2016 no es que se quitó de provincia para poner en ciudad sino que se giró más desde la Nación hacia la Ciudad de Buenos Aires. Aquí sí habría una suerte de reacomodo eh, el total del 27% del PBI que gira uh -huh. la Nación a las provincias, que tiene que ver obviamente con la distribución, eh, entre comillas, directa. Claro. Fondo, digamos, la, la provincia administra. Sí, y ahora... Habré... Bueno, fondo para este programa, fondo para aquel otro. Sí, y una discusión interesante, ¿no?, que se va a dar a nivel nacional entre entre las distintas provincias. Es algo que ya había dicho Alberto Fernández, no es nada nuevo. Lo que pasa es que cada vez que eh, avanza en el cumplimiento de, de sus promesas, eh, lo atacan por todos lados. Y, uh -huh. y Fernández siempre dice, pero son cosas que yo dije durante la campaña, cuando estuve en la Asamblea Legislativa, son cosas que ya viene adelantando. Claro. Eh, le molestó mucho la recta que supuestamente no la avisó. Ajá. Uh -huh. No, Algunos este, dicen que sí. Hasta dicen salió un clarín en enero. Que los propios intendentes eh, de Cambiemos, que estuvieron presentes durante el anuncio de Alberto Fernández, eh, ya lo sabían. Uh -huh. O sea, era algo sabido. Obviamente salieron a eh, oponerse a esta decisión más tarde. Pero hay eh, varios gobernadores que respaldaron esta decisión de Fernández de quitarle parte de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Hicieron un comunicado. Dicen que la medida eh, va servir para empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado. Fíjate uh -huh. que el único mandatario peronista que no firmó el documento fue, obviamente, el cordobés. juanes Schiaretti. Juan Schiaretti no firmó, no se sumó a, a este comunicado que firmaron conjuntamente 19 gobernadores. El uh -huh. respaldo de esta decisión que toma Alberto Fernández. Así es, una decisión importante para mí, digamos. Eh, obviamente... Eh,